Santi, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día Sí, contento, contento por por lo de anoche porque bueno necesitábamos ganar, que eso es lo más importante al fin y al cabo Sí, y me imagino en un partido que he tomado una trascendencia importante porque era casi un mano a mano con Boca Sí, sin sí, hablar y, y, y bueno, y sabemos de, de, de lo que es Boca sabemos de la calidad de jugadores que tiene y que, y que venimos todos, viste, un pelotón de equipos Eh, con las mismas necesidades entonces se generan partidos muy duros se generan partidos con mucha tensión viste entonces eh, sabíamos sabíamos lo que significaba eh, lo que significa en los últimos juegos más allá de venir viste de una, de una gira larga y difícil eh, sabemos que tenemos que ganar acá viste para empezar a, a pensar en, en bueno en salir de, de, por ahí de ese pelotón de abajo Sí, da la sensación que Quilmes tiene dos caras una cuando juega de local en el Polideportivo y las Malvinas y otra cuando sale la ruta eh, ¿crees que les está pasando esto? Eh, mirá por ahí últimamente eh, no pudimos plasmar eh, lo que venimos haciendo acá eh, por un montón de cosas, también eh, la llegada de Ricky en, en, en la última gira eh, habíamos arrancado la liga al revés, ¿viste? habíamos arrancado ganando afuera Y, y, y bueno, y por ahí con partidos más tardados y un poquito más feo acá de local y después como que se nos diluyó un poco esa localidad eh, es difícil ganar afuera, más para, para equipos que, que, que no tienen una rotación por ahí muy muy larga eh, y bueno, y cuando y cuando te empezás por ahí a, a, a también a, a trabar un poquito, a tener algunos problemas y no tener esa química de equipo que se busca a y se es hace difícil vi todos los, todos los equipos están haciendo duro de local eh, algunos un poquito más que otro y, y bueno y nosotros ahora creo que hicimos tipo un reset y empezamos a, a apuntar de nuevo a, a eso a estar duros acá que eso nos dé un poco más de confianza y poder volver a, a jugar bien afuera y tratar de, de, de a partir de ahí con esa confianza renovada viste eh, traer algún juego de afuera viste pero lo más importante ahora para nosotros es jugar bien sentirnos bien, eh, tratar de nuevo de meter a Ricky en la, en, en la rotación, y bueno, y anoche, por suerte, eh, pudimos hacer varias cosas de esas. Nico, pudieron sacar por momentos eh, buenas ventajas, y esas fueron las que al final les dieron el partido, pese a que en el primer cuarto fue un poco más complicado, ¿no? Sí, sí, ni hablar, porque como te decía, eh, se, se dio un Viste, boca estaba muy duro también eh, viste venían ellos de tener un partido cerrado con muchos minutos algunos jugadores y bueno eh, sabíamos muy bien qué el inicio del juego viste iba a ser importante si nosotros por ahí aguantábamos esa embestida de energía al principio y, y bueno y también en eh, encontrar esa química defensiva viste atrás que para mí a mi entender es nuestro gran problema Eh, y no jugar tanto a, a, a scores tan alto eh, era lo que nos iba a dar la victoria y es lo que lo que, lo que por ahí te da más chance siempre de ganar viste eh, defender bien, tener defensa eh, muy sólida, muy dura y a partir de ahí eso te da margen después en, en el partido para un montón de cosas Nico, vos te imaginabas cuando llegaste a este Quilmes este presente que están teniendo, esta eh, situación podemos decir un poco complicada Y no no no porque son también eh, situaciones en las que te va poniendo la liga, son son torneos muy largos que, que de repente perdiste tres partidos y te encontrás viste con que estás en un pelotón de equipos abajo y, y bueno eso hace por ahí que que un poco las ilusiones que tiene uno del principio de cómo jugamos también en la primera parte se desvanezcan y bueno y, y, y, y bueno y hay que hay que también Eh, saber reaccionar, hay que taber, también saber eh, afrontar nuevos desafíos, ahora lo, lo, lo, lo que tenemos que, que pensar nosotros es en, en tratar de, de ganar la mayor cantidad de partidos, ganarle a los equipos que les tenemos que ganar y, y de nuevo tratar de, de empezar, viste, de cero, habíamos arrancado bien y eso por ahí hizo que, que fuera más duro esto, viste, este mal momento, eh, porque se hizo más notorio, pero bueno, no, no, la liga, viste, es larga y si nosotros empezamos de nuevo eh, a renovarnos de esa energía y a tratar de volver a jugar como en algún momento lo hicimos, creo que va a cambiar Nico, claro, me imagino porque lo que ustedes demostraron en la Liga Sudamericana había sido muy bueno siendo semifinalista eh, poniendo en jaque a quien terminó siendo campeón como Guaros y de ahí hasta presente, ¿no? Eh, un golpe bastante fuerte Sí, sí, claro, es... Eh, eh es una, una primera parte por ahí en la que muchos equipos estaban eh, acomodando y, y muchos equipos viste, esperaron para hacer cambios. nosotros como que como que le arrancamos con todo eh, también teníamos la parte de la sudamericana que en, en un primer en una primera parte nos fue bien entonces bueno eh, creo que nos ilusionamos un poco eh, la gente acá que Que, que nos sigue mucho y nos apoya también se, se ilusionó y, y bueno, y uno viste a veces pega un envión y una embalada con eso que, que te hace dar cuenta después que, que bueno, que la liga no va a ser así, que la liga es más dura, que hay muchos equipos que se vuelven a a, ¿viste? a, a hacer cambios para, para estar bien para el final y, y bueno, y se dure y es muy larga entonces se, se hace muy difícil ser regular tanto tiempo, viste, y tenés estos baches Que bueno que hay que tratar de salir, viste, sea como sea, hay que ganar para que para estar bien, para tener confianza, jugando bien y jugando mal. Y bueno, y es lo que nos pasó un poco a nosotros, viste, perdimos algunos partidos ahí nomás, de, de, de, de eh, terminando el año perdimos con equipos que estaban abajo nuestro y eso nos no, viste no, no, nos bajó un poco en nuestra energía, eh, y bueno, y cuando como te decía, cuando querés acordar de nuevo te encontrás de cara que falta eh la mitad de la temporada prácticamente y, y estás en un pelotón de ahí de equipo que están todos amontonados así que bueno, ya te digo nosotros vamos a pensar eh, en lo que tenemos ahora, que es el, el clásico que es importante y para nosotros sería muy bueno ganarlo. Me imagino que va a ser muy bueno ganarlo para ustedes porque es un clásico que además tiene como un plus ¿no? Es aún más picante de lo que ya es, saliendo en la zona en la que está. Sí, sí, ni hablar eh, ni hablar que bueno que peñarol vive una situación similar viste bastante parecida y, y bueno y hace que, que todo sea eh, más tenso y, y más cargado de, de, de nervios y demás pero pero bueno no deja tampoco de ser un partido más eh, que es importante pero bueno no deja de, de tampoco de ser eso viste eh, si nosotros nos ponemos a pensar en todos los factores externos en todo lo que rodea se hace muy difícil después eh, hacer un buen juego o tratar de atraerse de eso, entonces tenemos que tratar de, bueno, de tomarlo como tomamos ayer a Boca eh, de encontrarnos cada vez más jugadores en la misma sintonía, que eso creo que, que es fundamental para nosotros, porque porque es el gran problema que tenemos tratar de que de, de, de todos estar enfocado bueno, y después podés ganar, podés perder, pero siempre tratando de plasmar, viste, tu idea el juego, lo que hacemos nosotros, así que Eh, ojalá que tenemos una semana bastante larga para laburar y, y bueno, vamos a tratar de, de hacer el mismo juego más o menos que hicimos con Boca. Nico, durante esta temporada tuvieron por una parte un solo extranjero, después no tuvieron en una liga donde se llega a tener hasta por equipo 5 o 6 extranjeros. ¿Cómo les afectó esto a ustedes en la dinámica del equipo? Sí, sí, nos, nos afectó eh, en medida porque porque pasamos a tener un 4 natural, solamente que es Maxi, y, y lo que lo que conlleva eso, que es, eh, al tener una situación normal de juego, ya sea por fules, por tener una mala noche o demás, hace que ya eh, varios jugadores tengan que moverse de su posición, ¿viste? Y, y más siendo una posición el 4, que para mí, a mi entender, es tipo eh, una bisagra en, en el juego, es el tipo que continúa, es el tipo que... que ...que te hace abrir la cancha muchas veces... ...que te da espacio para jugar el pick and roll... Eh, ...si vos empezás después a mover... ...un 3, un 2... ...para jugar de 4... ...bueno, genera que tengas problemas en los rebotes... ...que no te sientas cómodo... ...que, que ese jugador esté en otra posición... ...y bueno, empieza a generar pequeñas cosas... ...que te hace que... ...que estés incómodo... Eh, ...que no puedas hacer tu juego... ...que muchas veces quedes, muchas veces cerramos... Eh, ...juegos con Nemi basado de 4 teniendo problemas en los rebotes y bueno, y es, es normal ¿viste? entonces bueno eh, sentimos mucho la ausencia de, de Ricky más allá de, de lo que él nos da como, como persona en el grupo, como comunión en, en el día a día eh, el 4 es importante para nosotros teniendo a un tipo de 2 metro, metros 2 metros 10 alto y que nos dé eh, ese plus viste se hizo muy notorio sí, además eh, de su experiencia no internacional sí sí, exacto de su peso de, de, de su jerarquía dentro de la cancha eh, bueno da todas esas cosas que aquí me soy eh, no le pueden faltar viste y bueno se nos hizo un poco difícil empezar a suplir esos lugares eh, la rotación se nos hizo aún más corta tuvimos varios varios juegos cerrados muchos juegos seguidos y bueno lo sentís viste un equipo por ahí que tiene una rotación de 10 jugadores capaz que no pero nosotros sí, sí lo sentimos Siguiendo con el tema de Ricky Santi, ya para darle un cierre a este tema eh, Y sin ánimo de comprometerte ¿Hoy están al día en Quilmes? Después de estos problemas económicos que tuvieron que afrontar eh, Sí, estamos tratando de, de, de volver a ponernos en sintonía Porque hubo, bueno, como, como todos sabieron La ida de Ricky tuvo que ver con eso eh, La dirigencia del club tuvo... Eh, la caída de, de, de unos sponsors importante y bueno, y nosotros lo, lo supimos entender porque, porque esto es así y, y, y muchas veces cuando vos planteás de cara al inicio de una temporada y contás con, con el apoyo de, de sponsor importante y, y, y durante la temporada o, al, o, o en el principio se, se caen, bueno, eh, es difícil, estás en problema Y, y pasó algo de eso pasó algo de eso con lo de Ricky eh, con lo nuestro, pero estamos volviendo de nuevo a a tener un andamiaje viste, mucho mejor a tratar de estar eh, viste los dirigentes siempre estuvieron al lado nuestro y nos dijeron siempre la verdad de lo que pasaba con Ricky y demás eh, no, no, no iban a dejar un tipo casi no le iban a poder pagar y iba a repercutir en todo el equipo entonces bueno, trataron de resolverlo de esa manera, viste Nosotros lo entendimos y, y bueno, somos un grupo bastante bastante unido en eso. Y tenemos bastante comunicación con los dirigentes como para ir sabiendo todo lo que va pasando. Eh, pero bueno, ahora estamos de nuevo eh, bien, de nuevo arrancando eh, a, a organizarse ellos de nuevo y nosotros también. Así que eh, eso también te da viste un plus y un empuje, ¿no? Claro, y en tu caso además conociendo el club, que eso también es un... Algo importante, ¿no? Haber pasado por el club, que te hayan ido a buscar. Eh, está bien, la, la misión no era nada sencilla, reemplazar a, a Luca Vildosa, ¿no? Pero lo, lo has hecho muy bien, estás conforme, imagino, con tu rendimiento individual. Sí, más allá de, más allá de eso, ¿viste? Eh, siempre estuve por ahí un poco apegado a, al club, por, por diferentes situaciones, y, y a la ciudad también, por, por familiares, entonces... Eh, viste, uno es como que después de haber jugado en clubes así y que se siente mucho el estar acá y demás, como que quedás viste, un poco pegado a, a todo lo que es Quilmes, a todo lo que y bueno, y se dio así un poco eh, y sabía que venía a reemplazar a Lucas que, que la verdad que, que no se puede reemplazar, yo, yo ya lo dije alguna vez simplemente, viste, venís a, a darle lo que sabés y, y hasta ahora eh Si te, te soy sincero, eh, no, no estoy conforme en, en cómo se ha dado eh, nuestro rendimiento de equipo. Por ahí mi función eh, es, es que, que el equipo esté bien, que esté fluido por ahí dentro de la cancha, más que nada, y, y, en, y en, los últimos, en las últimas fechas no, no, no ha podido pasar y hemos caído por ahí en un bache que, que nos afecta a todo, pero eh, creo que el base es el que más siente todo eso, ¿viste? Eh, después sí... Se, se, se me ha dado una temporada en la que he tenido mucho mucha continuidad eso te da confianza viste que te, te, te pone te pone bien porque eh, porque jugaegas muchos minutos y porque estás todo el tiempo manejando un equipo y eso creo que le gusta a cualquiera y me siento cómodo en esa función eh, pero bueno últimamente no nos viene pasando pero sé también que es un, es un momento es un unbachche del que el que podemos salir y particularmente yo pienso que, que vamos a salir así que bueno nada es eh, Eh, esperemos que ahora viste después de, de haber tenido un buen juego, volvamos todos a, a tratar de resetear y empezar de nuevo ¿viste? de cero el presente lo, lo posiciona en la posición número 18 de esta Liga Nacional, pero el futuro como lo ves eh, entrando en playoff por el título, tal vez quedando eh, fuera de playoff pero bueno, descansando sin la preocupación de, del playoff si, sí, mira no, imagínate que, que con este con este panorama en esa posición no eh... Por ahí el, el pensar en, más, en lo que es más adelante y en en soñar por así decirlo está un poco lejos viste es lo que nos ha pasado y por por no ser realistas de, de lo que nos toca jugar a veces hemos pecado de, de ser un poco ingenuos porque bueno la, la realidad hoy es que tenemos que pensar en primero en salir de eh, de esta, de esta zona de peligro en eh, Y una vez que podamos hacerlo, eh, pensar en, en lo que viene va a ser algo, algo, algo productivo y en ese momento vamos a tratar de, de ir en busca de eso. Si podemos jugar un playoff, eh, creo que vamos a estar todos de acuerdo en, en apuntar esa meta, pero la primera, eh, la primer, el primer objetivo hoy en día es tratar de salir de, de esta zona por ahí de peligro y escalar algunas posiciones para para partir de ahí viste de poder pensar en otras cosas creo que cualquier jugador hoy en día eh, quiere jugar playoff quiere quiere estar en, en eh, jugando en, la, en el final de, de, de la temporada y no se quiere ir a la casa temprano pero hay que ser realista también y, y saber contra quién tenemos que jugar a quiénes son los eh, equipos que le tenemos que ganar así que Eh, por empezar a Peñarol le tenemos que ganar el estado que viene así que creo que ahí ahí va a estar toda nuestra energía ahora bueno Nico te agradecemos muchísimo el contacto eh, hoy eligió la música eh, Eric Flor eh, eligió Bad Bunny el, el rey del trap, ¿estás de acuerdo con él o no? no, no, yo no tengo, tengo, si hay algo en lo que tengo en lo que no nos podemos poner de acuerdo es en la música, hay diferentes variantes por todos lados, imaginate Pero no, yo soy de otra época no, no, no, no estoy de acuerdo con que me ponga Eric Flor El eh, Bad Bunny ese Que no lo conozco, la verdad no sé No sé ni quién es Bueno, ¿y qué sería Lo que pondrías vos de música? ¿Rock? Sí, yo soy más yo soy más ricotero Si te estoy sincero eh, Soy más para ese lado Hay dos o tres en el equipo que, que les gusta, así que por ahí por ahí pongo eso. Cada uno tiene su cada uno tiene su momento, ¿viste? Se nos respetamos, pero eh estoy más tirando para el lado del rock, así que por ahí los redondos, eso me, me conforma un poco más. Bueno, anotado tu pedido. Gracias y felicitaciones por la victoria. Bueno, gracias y mando un abrazo grande. Bueno, ya hablamos con otro ganador porque nos vamos directamente a Sal.